Y, o de, de esas cosas. Bueno, en cambio, es una herramienta también. Tiene eh, y bueno, disfrutar. claro, no claro una herramienta. Hay un juego parlamentario este también que, que hay que saber jugar y la sesión virtual en este momento le ha dado este más resultado, más rendimiento al oficialismo que a la oposición, es ostensible. Pero bueno, es un juego que tendrá que resolver, aquí sí, Sergio Massa, presidente de la Cámara. Vamos a hacer una tanda a 10.59 de la mañana. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa... Seguimos reduciendo distancias Radiográfica FM 89.3 Más vivos que nunca reporte del ministerio de salud informan 50 nuevos fallecimientos y son 10 mil 179 los muertos por coronavirus en la argentina con el detalle la subsecretaria de acceso a la salud carla bisotti en el día de ayer fueron 9 mil 215 los nuevos casos confirmados en argentina 58.3 por ciento de esos casos corresponden a amba en total en lo que va de la pandemia desde el inicio de la misma son 488 mil siete los casos confirmados 13 de los cuales se dieron en las Islas Malvinas. Diez mil ciento son las personas que han fallecido a causa del covid 19 y cuando vemos la cantidad de personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 en Argentina notificadas por las jurisdicciones son dos mil seiscientas En relación a los recuperados trescientas mil quinientas son las personas que se han recuperado de la enfermedad de covid diecinueve. Confirmaron que esta semana se anunciará un aumento salarial a policías bonaerenses. Ayer efectivos, retirados y agentes en actividad realizaron una protesta en el centro de la ciudad de La Plata, donde además exigieron insumos para prevenir el contagio de coronavirus. Protestas similares se registraron anoche en Mar del Plata, Junín, Bahía Blanca y otros distritos del conurbano provincial. El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijo hoy que entre el jueves o viernes se anunciará una mejora salarial importante para la policía de de la provincia, con lo que las autoridades buscan dar certezas a la fuerza. Sociedad. Las empresas que proveen servicios o comercializan productos a través de Internet deberán publicar en su web los contratos y el botón de baja. Así lo dispuso la Secretaría de Comercio Interior a partir de una resolución que estableció que el acceso a los contratos de adhesión deberá ser fácil, directo y ocupar un lugar destacado y visible en la página de inicio del sitio de Internet de cada compañía. También se incorporan los servicios de asistencia al viajero, los de emergencias médicas o traslados sanitarios de personas, la asociación a clubes y gimnasios, las tarjetas de crédito emitidas por empresas no bancarias y las donaciones periódicas con débito automático a asociaciones civiles. La resolución también advirtió que las empresas que no le den cumplimiento podrían ser sancionadas con hasta 5 millones de pesos. Más información en www.telan.com.ar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 ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PyME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos.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 y Vivian Ellen La historia de vida de la mujer La narradora del tercer mundo La periodista de la patria grande Estela Caloni Periodismo, literatura y militancia Cosas de mujeres Pedilo en tu librería o a www.sikus.org.ar que te lo envía por correo argentino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 Hemos tenido una cantidad grande también de eh, contagiados y de fallecidos durante el día de ayer. Eh, se informan ya 50 nuevos fallecimientos y son 10.179 los muertos por coronavirus uh -huh. en la Argentina. Eh, así que evidentemente los casos este hablan, hablan por sí solos. 488.000 el total de infectados. Hasta el momento, según la información, el, el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, la ocupación de las camas útiles de 2.698 en algunos distritos eh, es límite, en otras todavía hay un resto, pero eh, es límite eh, a nivel nacional, es del 61,9%, en el AMBA del 67,8%, eh, en Jujuy está al borde colapsar, y hay distritos que tienen pocas camas, que también están en una zona límite. Eh, Tandil tomó esta medida que comentábamos ayer, de, del semáforo, de una de un criterio propio. Separatista, pero fue, le dijeron. Claro, rápidamente criticado por el gabinete provincial. Así es. Santa Fe, bueno, al borde del colapso. Eh, la verdad es que, bueno, hubo declaraciones de Sonia Martorano, la ministra de Salud de la provincia, que dijo que el coronavirus en la provincia evolucionará hacia brotes explosivos es un pronóstico eh, que bueno generó cierta alarma y eh, dice que hay un 90% de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva, 90% y un 75% en sala de clínica para pacientes respiratorios, 100% de ocupación en polivalentes e internados en la guardia fíjense los números que maneja Santa Fe una de las provincias que venía la verdad teniendo una muy buena gestión eh, de la pandemia con muy pocos casos al principio uh -huh. y ahora eh, colapsada en muy poco tiempo. Claro, eh, una situación muy difícil. Vamos a ver qué medidas se toman en los próximos días. A nivel eh, empleo, a nivel económico, que es otra de las grandes crisis que tiene la Argentina, en junio cambió la dinámica y hubo una leve creación neta de 29.000 puestos de trabajo eh, después de haber perdido un millón de empleos casi en total entre lo que va de eh, macrismo y estos meses de pandemia, eh, una leve, muy leve comparado con la caída en mejoría ha tenido la Argentina. El sexto mes del año se registró una mejora mínima de 0,2% respecto a mayo, lo que implicó la creación neta de 28.778 puestos. Hacia adelante la dinámica depende de si hay vuelta atrás en el aislamiento de eh, la cuarentena, en el aislamiento social preventivo obligatorio del por la pandemia. La contracción venía registrándose en forma consecutiva desde hacía nueve meses. En marzo se profundizó, cayendo 0,6. En abril se dio una baja del 1,2, el peor mes del año, y en mayo una de 0,8. En total, durante la pandemia se perdieron, contando el repunte de junio, 2.292.700 puestos de trabajo. Uh -huh. Así que, eh, una realidad que se suma a la problemática que ya trajo el macrismo entre abril de 2018 cuando se inició la casi ininterrumpida crisis cambiaria del cierre de gestión de Cambiemos y junio de 2020 se perdieron 552.000 puestos si se mira solo el empleo privado en el mismo periodo de constante recesión la merma de empleo fue también de 530.000 puestos de trabajo eh, que observó que el 80 eh, se observó además que el 87% de esa caída se explicó por la relación de dependencia, por uh -huh. los puestos, eh, entre comillas, en blanco. Qué cifras, eh? ¿eh? Y te doy un poco de información acerca del panorama electoral en América Latina, bastante sombrío, te diría. Eh, el Tribunal Superior Electoral de Bolivia, por ejemplo, ratificó que Evo Candidato no puede presentarse como candidato, recordemos uh -huh. que iba a ir como senador eh, por Cochabamba. Lo que dice el Tribunal Superior es que... Morales está inhabilitado porque no cumple con el requisito de que tiene que estar viviendo dos años uh -huh. en el país para poder presentarse y ser candidato el pequeño detalle es que bueno hubo un golpe de estado y tuvo que y lo obligaron a irse tuvo eh, que claro. exiliarse Evo Morales eh, así que bueno evidentemente hay una ofensiva judicial para que Evo no se presente como candidato siquiera algunas encuestas están diciendo que el MAS eh, lidera pero que podría ir una segunda vuelta con Carlos Mesa. ¿sí? Recordemos, aparte, uh -huh. que hubo muchos días y vueltas con el tema de eh, la fecha claro. de las elecciones en Bolivia, que se fueron postergando producto de de bueno de la, de la pandemia, pero que al final se ratificó que va a ser el 18 de octubre. Uh -huh. ¿sí? eh, y otro dato también en Venezuela, recordemos que va a haber elecciones parlamentarias, ya la estuvimos charlando, y la oposición está sobre todo eh, ahí viendo de qué manera se presenta si sí, sí, se presenta y compite o directamente no se presenta que es la línea que maneja sobre todo el opositor Juan guaidó. Escuás desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radioográficafica.org.ar. Reanunciábamos hace un rato nada más en el pase con Lucas Molinari en Punto de Partida. Venimos hablando del tema seguridad y estamos en comunicación con un hombre que sabe de esto, el periodista Ricardo Rajendorfer. Ricardo, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, El M. Leila Vitar, en La Gráfica te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ante todo, te pediría si podés eh, subir un poco el retorno.